Te presentamos el mapa de procesos de BSEO. Este enfoque a procesos permite planificar cada uno de ellos y sus interacciones, asegurando una gestión organizada y orientada al logro de los objetivos y a la calidad del servicio. Los procesos que inciden significativamente en estos resultados son los siguientes: el proceso gerencial, que corresponde al direccionamiento estratégico y se encarga de administrar el sistema de gestión de la calidad. Los procesos operativos que son necesarios para el desarrollo del servicio. Entre ellos se encuentra la gestión comercial, en la que se realiza la búsqueda y seguimiento de convocatorias, procesos de licitación y la presentación de propuestas, y la gestión técnica, orientada a la planificación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos. Por último, los procesos de apoyo son aquellos que respaldan a los procesos operativos, facilitando su ejecución a través de la gestión administrativa y financiera, así como la gestión del talento humano.